Profesor de música, director de coros, egresado del Instituto de Profesores Artigas. Rodrigo, buen día. Bienvenido a Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, marcela Muy buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia. Bueno, queríamos hablar contigo sobre este nuevo proyecto, esta página web cantorcriollo.com.ui que tiene como objetivo difundir el trabajo de Marcos Velázquez. ¿Es así? Sí, es un un emprendimiento que, que se empezó a gestar en, sobre mediados de este año y que recientemente se, se publicó este y que tiene como objetivo ir publicando periódicamente materiales inéditos o poco difundidos de, de, de la vida y la obra de, de Marcos Velázquez en un comienzo, con la posibilidad después en el futuro de, de abrir la cancha para otros músicos tradicionales y folclóricos de Uruguay que es que también podrían participar. Pero en el comienzo, ya pensaba para, para difundir la obra de Marcos. Y bueno, este arrancamos con con materiales audiovisuales, sonoros, en imagen, este como para ir abriendo un poco el panorama de cosas que andaban en la vuelta. ¿Y cómo cómo se hace para seleccionar ese material que no debe ser tampoco tan falso? Es un trabajo importante, ¿no? Sí, en realidad, este, un poco el, el diseñador Daniel Martela en determinado momento me, me tuvo que decir, está, deja de mandarme cosas porque si no, la, la página sale el año que viene. Este, porque en realidad a partir de, de un trabajo de investigación que se hizo en 2019 para la publicación de un libro sobre Marcos, este venía como recabando información, materiales, y de un tiempo esta parte, la familia me fueron otros materiales que, que, que tenían en, en su custodia y bueno, tuve que elegir, me, me concentré más que nada eh, en principio en la parte audiovisual este, las personas que entren a en la página van a poder encontrar este un concierto eh, en Australia del año 84 estaba o sea, la calidad es aceptable, buena Este, un concierto en, en la Real del Prado y otra presentación en la Patria Gaucha Trembo. tanto el de la Real del Prado como el de Patria Gaucha hasta donde yo sé, que eran materiales que no habían trascendido públicamente y el de Sydney, este ya estaba subido en Youtube pero eh, bajo, o sea, lo habían subido familiares de Marcos este su momento cuando se digitalizó y ahora está dentro de ese eh, que se llama en este contexto de la página, ¿no? Eh, eh, ¿qué no, Rodrigo, te preguntaba esto. ¿Se sube de una sola vez? ¿Se va subiendo de a poco? ¿Cómo es el trabajo de, de, de la información que, que podemos encontrar en la página? Mirá, eh, la intención mía es ir haciendo actualizaciones de forma periódica. Eh, en, como te decía, hoy, como para ir abriendo un poco, para para terminar el año con esto publicado, me concentré en la parte de visual pero van a ir a, durante el año durante los años se van a ir haciendo actualizaciones uh -huh. este hay mucho más por ejemplo para es una idea este a partir de, de que salió la página hoy de mañana cuando Marco se, se exilió de, de chile en francia lo recibió una familia por allá que, lo, que lo, lo acompañó durante todo su periodo en francia y cuando le conté de la página hoy de mañana ya me estaban mandando fotos para Claro. Para que para que subiera. Así que son cosas que van a ir este, mejorándose, este actualizándose periódicamente. Muchas grabaciones que, que todavía no se... No, no he podido subir porque tá, requieren un cuidado y un tratamiento muy especial. Los cassette, los VHS con los que yo estuve trabajando y con los que tengo para seguir trabajando requieren una restauración y un, un trabajo bastante delicado porque no habían sido del todo protegidos del paso del tiempo y claro, a la hora de ponerlos a disposición es mi intención que estén dentro de una calidad está aceptable como para que la gente lo pueda escuchar con con calidad claro. con, que lo pueda disfrutar, ¿no? Claro eh, Rodrigo, ¿por qué eligen eh, difundir la obra de Marcos Velázquez? Y un poco... Eh va de la mano con, con los objetivos que me planteé con, cuando saqué el libro. Uh -huh. Yo encontré que dentro de la dentro de la obra de, de Marco Beláez había muchos aspectos que, que me parecían importantes dentro de, de la música uruguaya o conocimientos de folclore, eh por eh, forma de cantar, claro. investigaciones que hizo a, a, a nivel de música popular y folclórica me hacían ver que, que la figura de Velázquez que era como bastante importante o muy importante que quizás no tenía el reconocimiento la trascendencia eh, que se merecería no, no me pongo en un lugar de que a partir de ni de que salió el libro ni de esa sí, página sí. este Marcos vaya a ser este, galardonado con nada en particular simplemente se pone como a disposición de un público interesado o, o curioso posibilidad de acceder a, a, a materiales o, o información que quizás no trascendía el ámbito más cercano o más eh, interesado dentro de su, de su obra. El primer libro sale en 2019, eh, que se llama Marcos Velázquez, cantor criollo, y el segundo, se edita el segundo libro en 2021 con el título Marcos Velázquez, panorama del folklore musical uruguayo. Exactamente, ese libro, el segundo que tú decís, el programa de Estudio del Musical Uruguayo, eh, se, o sea, está, no está está editado pero no está publicado, porque eh, la fecha de, de publicación iba a ser exactamente también ahora, sobre finales de diciembre, claro. y decidimos con, con la correctora y con el equipo con el que vengo trabajando que quizás la mejor opción sea presentarlo y ponerlo a la venta, después del verano con la, el tema de que las fe, las fiestas acaparan la atención sí, de sí. La, la mayoría de las personas y que como que la vorágine nacional <risa> está puesta en otras cosas este referimos aguantar un poco la salida de ese libro para, para marzo quizás después de, de, de, de ¿cómo se llama de la votación de la luz sí, y, y que el país empiece como a funcionar de otra manera Que, que va a estar la atención puesta en otras cosas y, y quizás haya más posibilidad de que el libro llegue a más personas. Ahora en diciembre iba a quedar como uno perdido, me parecía, claro. y bueno, la página ya estaba armada cuando decidimos este, postergar la, la salida del libro, por esta figura como que ya está publicado pero en realidad es una cuestión de meses nada más. Y me decías que, bueno, esto pod podría ampliarse con el, con, el con el el tiempo, ¿no? Empezaron, por, en este caso, por Marcos Velázquez, pero ¿puede haber un proyecto un poco más más amplio en este sentido? Sí, este, particularmente mis intereses musicales corren en torno a, a la música folclórica popular y, y hay ideas que se vienen un poco este, aguantando Para, hasta que este hasta, hasta que este producto estuviera terminado ahora que la página ya está hecha este la posibilidad de, de escribir grabar y, y difundir otros músicos este está ahí un poco bastante estamos bastante más cercana claro. este, más, más, más, más, es más factible poder realizarla eh, a mí me dio mucha pena este, algunos músicos que yo conocí que Que, ...que pertenecieron a la generación de Marcos... ...o, o que tuvieron vínculos con él... Eh, ...también corrieron un poco la suerte... Que, ...de Marcos de... ...pizarse transitar sus últimos años... Este, ...un poco... ...de forma... ...alejada de los escenarios... ...sin el reconocimiento que se merecían... ...o por ejemplo, Yamandú Palacios... Este, ...con el cual Marcos tuvo mucho vínculo ...y que lamentablemente desde un poquito... Eh, ...lo perdimos... ...y con el cual había intenciones de hacer cosas parecidas y que, bueno, el tiempo no dio y, y, y la salud de Yamandú se fue deteriorando de forma rápida como para poder hacer cosas parecidas. Digo mandó por poner un ejemplo conocido, sí, sí, sí, pero sí. hay músicos más anteriores también que existe la posibilidad de trabajar sobre ellos y que, y que ahora que la página se está funcionando este, da otras posibilidades. Rodrigo, ¿tú sos este, eh, profesor de música? ¿Estás ejerciendo eh, la actividad pública o privada? Sí, en estos momentos estoy, estoy trabajando en negociación pública, en secundaria. Y justo estoy en un liceo, este, en una libre, de la reunión de, de boletines. Este, ah. Trabajo en un liceo qué, público de ¿Y con qué años trabajás? Eh, generalmente trabajo con ciclo básico, de primero a tercero, de ciclo básico y como director de coros o músico acompañante de los coros iniciales. ¿Y cómo cómo se puede hacer para hacerle llegar justamente a los alumnos de esa edad este el trabajo de músicos uruguayos en este caso como Marcos Velázquez? No saben que eh, uno a veces puede tener el prejuicio de decir, "pa, así chiquilines de hoy de 12, 13, 14 años este Bolivia le van a dar a, uh -huh. a este tipo de música, pero uno les lleva algunas sorpresas. Voy a decir que siempre había recibido porque sería exagerado de mi parte pero cuando uno de, depende de como uno le presente la música de Marco o no. de, o de Armando con Cita Rosa con Carvajal con otros que te hay pero hablando particularmente de Marcos, cuando uno le presenta la música de él con alguna anécdota o con la forma de tocar, de cantar o alguna letra en la canción en particular eh Muchos de ellos se, se, se engañan o a sea, hacer, por ejemplo, las fábulas que tiene Marcos de, de la comadreja, el tero-tero, claro. canciones que hablan de animales, por ejemplo, que le llama la atención cómo eh, la canción agarra como para ese lado, ¿no? que claro. no son canciones que, que describen al, qué sé, al tero en el, en, en el campo sí, y sí. que se cuidando los pichones. ¿no? Que el tero es, es un pato-tero, está siendo un mm -hmm. pato-tero, ¿no? y eso claro. lo escuchan rápidamente con con cosas que vienen en el barrio o que, o que me parecen graciosas. Entonces, este muchas veces los budistas se enganchan o, o, o le encuentran algo divertido este, a partir de cómo uno le presenta la música de, de, de generaciones que son bastante anteriores a ellos y que, que por algún lado le terminan como un Claro, claro. Bueno, Rodrigo, eh, repetimos la dirección de, de la web, que es cantorcriollo.com.ui. Exactamente. Este, también con ese nombre pueden encontrarnos en las redes sociales. Este, eh, también van a encontrar fotografías, historias de canciones, eh, cassettes digitalizados, estudios sobre folclore estudios sobre el folclore chileno, algunas fiestas religiosas chilenas de, la, de las poblaciones indígenas de Chile que Marco registró. Eh, hay como un panorama eh, bastante abierto de contenidos, como para que la gente que vaya entrando este, se divierta, empiece a curiosear un poco. Y bueno, a partir de, de febrero, a marzo, el año que viene, vamos a ir eh, permanentemente actualizando la página y, y poniendo a disposición materiales Para, para la gente interesada. Te agradecemos, este, este, Marco. Sí, decime, decime. No, lo último que te quería decir, Marcelo, que me gustaría resaltar que este, este trabajo este contó con el apoyo del de Fondo Lauro Yicarán del Ministerio de Educación y Cultura, del Bien. Instituto Nacional de Música, que me parece importante resaltarlo por una cuestión de que es un trabajo bastante arduo de mi parte, pero que también contó con, con el financiamiento de este del, del Ministerio, para que hoy por hoy esté a disposición del de pool general también. Bien, Rodrigo, te agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario bueno, seguiremos en contacto en alguna otra oportunidad y reiterarle a la gente que puede ingresar a cantorcriollo.com.uy para encontrar eh, los trabajos de Marcos Velázquez, este músico, compositor y poeta uruguayo. Yo te agradezco muchísimo a Marcelo, a Hernán, también a tu compañero, y a la radio que siempre que de las puertas abiertas para, para difundir estos trabajos y, y la música nacional. Un abrazo, hasta la próxima. Que pases bien, hasta luego, ¿Alguna razón habrá? que venga el trigo, que venga maiz, que venga el choclo de Que venga el trigo, que venga el maiz, que venga el choclo para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 se empapa y se deshidrata el Uruguay un ladrón me robó todo y al verme tan mal después un ladrón me robó todo y al verme tan mal después me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés Me está haciendo unos empréstitos y cobrándome interés. Que venga el tribu, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. Que venga el tribu, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de chalar. ¿Y qué se va a hacer? Es la ley, ¿no? No. Antenoche tuve un sueño pa' morirse de la risa. Antenoche tuve un sueño, va a morirse de la risa, que los curas gobernaban, que el gobierno daba misa, que los curas gobernaban y el gobierno daba misa, que, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' de echarlar, que venga el trigo, que venga el maíz, que venga el choclo pa' echarlar. Tocá lindo la botilla. Pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez, pensar que cuando eras chica te bañé más de una vez y ahora que vales la pena, ni que te juegue querés, y ahora que vales la pena, ni que te juegue querés, que venga el trigo que venga el maíz, que venga el choclo a dercharlar, que venga el trigo que venga el maíz, que venga el choclo a dercharlar. El día que yo me muera llorenme pero a mi modo el día que yo me muera llorenme pero a mi modo cansando lo que yo canto pa que no muera del todo cantando lo que yo canto pa que no muera del todo que venga el trigo que venga el maíz que venga el choclo palicalla que venga el trigo que venga el maíz que venga el choclo palicalla que venga el trigo que venga el maíz que venga el choclo palicalla